Euskal Musicaj de Ryozar y Ratia, 100.8 FM. León y saludos desde la sintonía de berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM y saludos por supuesto a toda la gente que nos sintoniza a través de gusquiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio. Cuatro minutos que pasan de las 9 de la noche de este jueves 20 de septiembre del 2012 y aquí comienza la sintonía del 100.8 en la sintonía de berriozar y Ratia. Una nueva temporada del programa Euskal Música, tu cita Ya sabes, con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Horario nuevo, pero eso sí, mantenemos las dos horas Mantenemos los 120 minutos cada jueves Ahora en el horario de 9 a 11 de la noche Como tenemos nuevo horario, tenemos nuevo contenido también Seguimos con la agenda de conciertos, con las noticias más destacadas de la semana. Abriremos cada jueves el baúl de los recuerdos para desempolvar un álbum de hace ya bastante tiempo. Escucharemos las novedades que nos vayan llegando al programa. Hablaremos con grupos que acaban de publicar nuevo disco o grupos que empiezan a darse a conocer en esto de la música, eso sí, en el ámbito de la música local. Música Algún que otro jueves eh, escucharemos la discografía de uno de los grupos del panorama de Euskal Herria La temporada pasada, si no te acuerdas, te lo recuerdo En diciembre eh, os dimos la pues, discografía de la formación de Bilbo y de Bioch. Este año tenemos a una que otra sorpresa también para darte Y esta nueva temporada abriremos un hueco para el directo, ya que incluiremos 15 o 20 minutos de un directo grabado y editado en CD, o un directo que nosotros eh, pues os traeremos de algún que otro concierto al que asistamos. Esta va a ser más o menos... El contenido que vamos a tener en Euskal Música cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche desde hoy jueves 20 de septiembre del 2012 hasta finales eh, prim, hasta finales de junio, principios del mes de julio 2013. También comentarte que este programa lo puedes seguir en directo a través del, de la blog del programa en musicaensium.blogspot.com En la derecha arriba tendrás el logotipo, pinchas y eh, pues eh, nos podrás escuchar en directo de 9 a 11 de la noche los jueves También comentarte que los programas los colgaremos como muy tarde la tarde del sábado Dicho todo lo que hay que decir, vamos a comenzar pues este primer programa y lo vamos a hacer con un grupo que nos llega desde el norte de Nafarroa. Nos vamos a ir con una formación que se hace llamar Esian que el pasado 14 de agosto más concretamente en Guernica eh, pues eh, grabó lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico comentarte que en noviembre del 2011 presentaron el disco Itchetic, su último disco de estudio de los cuatro que componen su discografía y comentarte que el concierto del día 14 de agosto dentro de la programación de las fiestas de Guernica fue registrado tanto en audio como en imágenes para pues eh, preparar un CD de DVD que se editará en la primavera del 2013, un denso trabajo que recopilará la trayectoria de Xian desde sus inicios hasta su último trabajo, así que, ya lo sabes, en el 2013, a mediados, tendremos ese esperado trabajo ese primer eh, esperado trabajo en directo, CD más DVD de la banda Esian, que como te comentaba anteriormente, lo registraron en las fiestas de más concretamente de Karnika el pasado 14 de agosto nosotros nos quedamos con este, su último trabajo, cuarto hasta la fecha de estudio It's Etik, y vamos a escuchar el tema que abre el álbum, el Mugarik Gabe con él comenzamos, eh, nueva temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratian. Así de bien, así de frescos, eh, comienza lo que es este nuevo trabajo para esta banda del norte de Alfarroa, para esian El tema Kerber Album, el Mugarica B. 11 temas componen este nuevo trabajo discográfico para Eneko a la trompeta, para Igocho al saxo, para Chamus al trombón, para Xaviseko a la al bajo, para Arich a la batería, para Xavi Larrainizar a la guitarra, para Suriñe a las voces y para Fran a las voces. Y a las guitarras Ese es el tema Con el cual abren lo que es Este nuevo trabajo discográfico Itchetic Y nos vamos con el tema que lo cierra Nos vamos con el tema titulado Hola tu verdea Otro de esos grandes temas De esta banda del norte de Nafarroa De sian Que lo dicho principios mediados del 2013 Por fin disfrutaremos De su primer directo en CD y DVD kaleak itsaado penez betean Irinzi jedo jartzak isten Tendencia Otro de esos buenos temas, que lo escuchas, lo escuchas y tienes ganas de volver a escucharlo. Y es que sí, Anace, como puedes comprobar, muchica, música fresca, música marchosa. Hola, tu verdea, tema que cierra lo que es este cuarto trabajo de estudio, che Itchetik. Varios cambios en las formaciones desde su inicio hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere a la voz femenina. Y ahora con nueva voz con nuevo trabajo discográfico regresan con grandes temas como este o to perde a un disco que ya lo tienes desde hace ya varios meses en tu tienda de discos y que dentro de poquito pues eh, lo dicho a mediados eh, principios del 2013 más era a mediados que a principios podremos disfrutar de su primer y Eh, álbum en directo de Sian CD más DVD. Dejamos atrás a la banda del norte de nazarroa de Sian y nos vamos con la formación de la chantrea barricada. Ya sabes que lleva ya varios eh, meses ya rulando, varios meses sonando lo que es este nuevo trabajo discográfico Flechas Cardinales en el cual te puedes encontrar 13 temas y comentarte que Barricada va a realizar dos conciertos solidarios en Ansuain, serán el día 27 y el 28 de septiembre. Luego te digo eh, cómo puedes conseguir las entradas, luego te digo cómo van a ser esos conciertos solidarios y muy, como te comentaba anteriormente, muy especiales, pero antes vamos a escuchar el tema sencillo presentación con el que se dieron a conocer dentro de este nuevo trabajo discográfico, el tema Punto de Miran. Enrique Villarreal, el Drogas al frente, ahora Barricada vuelve con nuevo trabajo discográfico con este álbum Flechas Cardinales y donde las voces eh, pues las eh, comparten tanto el Boni como Alfredo Piedra Fita. Trece temas son los que se incluyen entre ellos, este sencillo presentación del nuevo trabajo, este punto de mira para Enredante, punto de mira, Aguardiente, Eclipse, El Muelle, Como el Invierno, En lo Más Pequeño, Hasta 10 Imán, La Balanza, Remendos, rugir, rugir y Morder y Flechas Cardinales. Esos son los 13 temas incluidos en este nuevo larga duración para esta banda de iruña, para esta banda de la chantrea barricada, dentro de este su álbum titulado más concretamente Flechas Cardinales. Y hablamos de esos dos conciertos solidarios en un repertorio que consistirá en canciones que hace muchos años que no suenan en directo recuperando pues eh, su versión original para estos dos días y algún que y algunas que todavía no lo han hecho comentarte que serán dos conciertos únicos ya que en principio no tienen intención de hacer gira en este formato el concierto comentarte que será en eh, formato eléctrico en un recinto especial el teatro casa de cultura de andswain con Y comentarte que el Teatro Casa de Cultura tiene una capacidad para 290 personas y las entradas están a la venta a un precio único de 12 euros. También comentarte que la recaudación irá para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra y los conciertos serán grabados en directo para, para la reedición de este su álbum Flechas Cardinales. ...que se editará antes de final de este año... ...por lo tanto, dos conciertos interesantes... ...27 y 28 de septiembre... ...en el Teatro Casa de Cultura de Anne Swain... ...con la entrada que ya la tienes a la venta... ...por 12 euros... Y comentarte que la recaudación, lo dicho, irá para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra y comentarte que el eh, concierto dará comienzo a las 8 y media de la tarde, tanto el día 27 como el 28 de septiembre y que para finales de este año 2012 lo quieren ya tener eh, grabado para eh, pues editarlo con la reedición de este álbum que estamos escuchando, Flechas Cardinales, último larga duración hasta la fecha. Nos vamos con otro de los temas que te puedes encontrar dentro de, este, de su último trabajo discográfico. Nos vamos con un tema que a mí me encanta. Y es, para mí, eh, personalmente, eh, solo personalmente lo digo, uno de los temas más eh, guapos, más chulos, más bonitos de este nuevo trabajo. El tema como el invierno. Dejamos atrás la música de barricada y esos dos eh, conciertos especiales que van a dar a finales de este mes de septiembre, más concretamente en answain Y nos vamos con un poquito más de caña, ¿eh? Nos vamos, si te parece, hasta Sarauts con una formación compuesta por Sergio Ruiz a la voz, por Anderiseta al bajo, por Néstor Urdan pileta a la guitarra y por Íñigo Beitia a la batería. Hablamos de un cuarteto, lo dicho, que nos sigan desde Zarauz, son Eraso y regresan al panorama musical con este su quinto larga duración titulado Esgara Iñóis Ilko. Comentarte que la formación comenzó a mediados de los años 90, donde cuatro jóvenes eh, pues eh, se formaron en la, en la época de ja, del hardcore, del surf o del thrash. A decir verdad, que, comentarte que el, los sonidos eh, eran más extremos y cercanos y pues eh, pues presentaron un par de maquetas crudas y crudo fue también su álbum debut, el álbum Eranchun y Gabé. Eh, luego llegaría el álbum Oraiña e Tagueroa. a continuación llegaría su tercer larga duración Grises Bustitaco e Gunac. luego llegaría su cuarto trabajo Contra y ahora en el año 2012 regresan al panorama musical con la colaboración de Bomberenea ekinchan Kinchan este nuevo trabajo discográfico quinto trabajo discográfico es cara yñois y co donde rompen con la frecuencia de forma necesaria o sea que rompen con lo crudo y se vuelven un poquito eh, digamos rockeros no tan cañeros y contundentes como en sus cuatro trabajos discográficos pero sí pero sí eh, le dan eh, le dan a la caña que pues les caracterizaba con sus primeras maquetas y con su primer álbum Eran Chunik Gave. Nos quedamos, si te parece, a escuchar uno de los temas, nos quedamos con el tercer corte del álbum, con el tema titulado Escura Sécula, de este Salaus Eraso. Así de contundentes eh, viene esta formación de Zaraud, viene Eraso, cuatro componentes que lo dan todo, como puedes comprobar en este, su nuevo larga duración titulado más concretamente Esgara Iñois ilco Y lo que vamos a escuchar ahora, pues es el tema que da título a lo que es este nuevo trabajo discográfico, el tema titulado Esgara Iñois ilco Comentarte qué bueno que se mueven, como puedes comprobar, a gusto entre sonidos que van desde el rock Al metal, no como en sus Primeros tra trabajos, como te comentaba Anteriormente, donde pues eh, Preferían los sonidos más extremos Y cercanos, como podrían ser En el álbum Eranchun y Gabé Que editaron ya bastante Bastante tiempo atrás Esa fue una... Digamos, uno de los discos más crudos Uno de los discos más cañeros Que te podías encontrar de esta banda Ahora, como te comentaba anteriormente Se han puesto un poquito más tranquilitos Aunque sigue la dureza y la fuerza En este nuevo larga duración Titulado más concretamente eh, Esgara Inhoish ilco Este es el tema, tema que ha titulado Que vamos a escuchar ahora mismito De esta formación de Sergio, Ander, Néstor e Inigo, De la formación Erasol Dejamos atrás, si te parece, la música cañera y contundente de esta formación de Eraso y nos vamos con una formación que hace ska. Nos vamos a una banda que nos llega desde Áraba y desde La Rioja a La Besa. Comentarte que esta formación se forma en 2005, más concretamente en Encora y eh, comentarte que hasta el 2007 era un trío, batería, bajo y guitarra que facturaba punk rock. A partir de ese año, a partir de ese 2007, ficha una sección de metal, trompeta y trombón y se decantan pues hacia un sonido más ska festero En el 2007 autos producen su primera maqueta disco compuesta por seis canciones. Con su primer disco llegan los directos en su mayoría por áraba y hasta la fecha han sobrepasado la cifra nada más y nada menos que de 80 directos. Ahora esta banda, el el Entol Sarmiento, que es cómo se llama... Saca nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado... Hacia la Luna, un álbum en el cual pues eh, las colaboraciones han sido bastante importantes, la mayoría voces de renombre, como por ejemplo Iñaki Ortiz de Beta Garri, voz en el tema Garrasi Ucatua, Enrique Villarreal el drogas voz en el tema Díselo Ya, Quique Loza mete la voz en Nortasun Galdua y el Chalapartari Dani de Ayala aporta su to sus toques en la canción Araban Euskaras canción para la fiesta del Araban Euskaras, lo que vamos a a escuchar, si te parece, es el segundo corte del álbum, el tema titulado más concretamente eh, Garrasi Ukatua, donde hay colaboración, como te comentaba anteriormente, la colaboración a las voces de Iñaki Ortiz de Beta Garry. Es un disco que nos acaba de llegar este veranito, así que es una novedad en la tarde-noche, noche ya de hoy. En Euskal Música este jueves 20 de septiembre del 2012 Primer programa de esta nueva temporada Ya sabes, cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche Hasta finales de junio Principios del mes de julio Lo dicho, nos quedamos con ellos Nos quedamos con ETS O lo que es lo mismo, Entol Sarmiento Con este álbum Hacia la Luna Y con el tema Garrasi Ukatuan azal beltza eta itsuras bronxa lekoa Pauso ariz New Yorken barnanzio ja Sta eskua berrogeita bales buratu zgorpua festivo de esta formación de Áraba y de La Rioja Alavesa. Es una de las novedades que te presentamos en esta nueva temporada en Euskal Música, en este primer programa de esta nueva temporada en el 100.8 en Berrio Farisratia. El tema Ankarra Siukatu segundo corte del álbum Hacia la Luna de esta banda, de en todo Sarmiento lo que es lo mismo, ETS Seguimos con otro de los temas también incluidos en este nuevo trabajo discográfico y nos vamos con otro de los temas también bailongos, el tema Musicaren Doñuan Musicaren errotik sortutakoa azaldu ezinezko sentimendua Musicaren itzalean danzalekua Musicaren Doñuan Musicaren olouran eragin bezala, gure barneko briña konpobo bizla, Azaleko liskarretan, laguntza askoa, musikaren doinua! Itzesko aukera sorta, Emozio sorda hierba dugu alboan Musikaren doiua Con los primeros compases de la canción Ya te hacen bailar, te hacen disfrutar Y si estás en casita, tranquilo Pues te hacen saltar de la silla Saltar del sofá O saltar de donde tú estés ahora mismo Música Arendoño Acuérdate, ETS en tal, sen, en tal sarmiento Hacia la Luna es el nuevo trabajo discográfico, así que ya lo sabes, cuidadito con esta banda, porque va a pegar muy, muy fuerte con temas como los que hemos escuchado, el tema Garrasi Ukatua o el tema música Musikarendoñua que acabamos de escuchar. De la formación de Álava y la Rioja Alavesa ETS, nos vamos hasta Iruña, nos vamos con Lejotican, que acaban, bueno, acaban de publicar, ya llevan ya unos meses, con este nuevo trabajo discográfico, lo diré, titulado Arol, en el cual te puedes encontrar 15 temas. Lo edita el sello discográfico de Iruña Gor, y como pues eh, comentaba anteriormente Leiotikan en diciembre en la entrevista que realizamos, lo prometido es deuda. Y tal, lo dicho, como anunciaron en diciembre del pasado año, cuando presentaron su recopilatorio Oroimenak Eretzen y que lo estuvieron presentando aquí en la temporada pasada en Euskal Música... Y que se editó más concretamente para la Feria del azoca de Durango del 2011 Leiotica vuelven con nuevo trabajo discográfico, nuevo trabajo de estudio Con 15 nuevas canciones que lleva por título, como te comentaba anteriormente, Arol El álbum mmm, ha sido grabado en los estudios El Sótano de Artica con Iker Piedrafita y la grabación y la producción pues han dado como resultado pues yo creo que un brillante trabajo de estudio, un álbum grabado en dos tandas en diciembre del 2011 y abril del 2012, desde su anterior trabajo de estudio han pasado nada más y nada menos que 6 años pero el regreso ha merecido la pena, si no disfruta uno de los temas incluidos en este nuevo álbum, el tema Bineskine Maitasuna I get Temas que, como puedes comprobar, siguen su pausa, ¿no? Su pausa habitual desde que comenzaron la banda hace bastante tiempo, la banda de Iruña Lejoticán. Temas que duran entre los dos minutos y medio y los tres minutos. Algunos sobrepasan, pero un poquito más de los tres minutos. Ahí estaba uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda para en el álbum Arol, el quinto corte del álbum Mi Nesken Maitasuna. Otro de los temas también que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico es el que vamos a escuchar Arga y Vaya Arga y Vaya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 En las venas de un invierno para el que ya no hay vuelta atrás como fue si nos prometimos que no nos iba a pasar si donde había prados verdes para o sentir nada como atrevidos. De decidimos perrozar e soldoraaba nuestros cuerpos. Que creímos de metal y dime quién queservía ahora. Uno de los buenos temas incluidos dentro de lo que es este nuevo álbum, traba, un nuevo álbum discográfico para esta formación, para Dickers, Casi Nunca Llueve. El tema que escuchamos, tan difícil de engañar, el séptimo corte del álbum para este formación, una formación en la cual han pasado ya 12 años y 5 discos, desde que Iker Piedra Fita fundase Dickers, el grupo pionero del boom rock melódico nacional. Han sido en muchos los conciertos, los escenarios y compartidos, las noches, la gente y las canciones convertidas en clásicos, como por ejemplo ese clásico titulado Dale Gas o Tengo un plan de discos anteriores. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo álbum, con nueva formación y qué mejor que pre... Y qué mejor presentación que la que hicieron eh, más concretamente en el Festival En Vivo 2011 de Getafe, donde volvían a los a los escenarios para presentar este su nuevo álbum Casi Nunca Llueve. Comentarte que el día 27 de octubre lo estarán presentando en Madrid, lo estarán presentando más concretamente en la Sala Lemon a partir de las... 10 de la noche. Lo dicho, será el 27 de octubre. Y ahora, si te parece, nos quedamos con otro de los temas también que a mí me gustan y me encantan de este nuevo álbum de los Dickers. Eh, Iker Piedra Fita, Guitarra y Voz, Sergio Izquierdo Batería y eh, Ubaldo Puente. Nueva formación, eh, Ubaldo Puente al bajo. Nueva formación, un trío ahora, pero los Dickers suenan igual, igual de bien que sus inicios. Temas como por ejemplo corazón de trapo, temas como por ejemplo lo que queda atrás, mil bocas sin nombre o lo que vamos a escuchar el tema que desastre corte 10 del álbum se incluyen en este álbum casi nueva, casi nunca llueve de lo nuevo de los stickers, con ellos repasamos la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana pero antes, nos quedamos con ellos nos quedamos con los stickers Música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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana y a la agenda de conciertos para estos próximos días. Lo hacemos con esto último, con la agenda de conciertos, ya que el sábado 22 de septiembre tenemos varios conciertos que destacar. Entre ellos el que se va a celebrar en la Peña Naitasuna de Iruña dentro de las fiestas de San Fermín Chiquito a partir de las 10 de la noche con la actuación de Sinónimo de Estilo. En Loyu, dentro del GAS Tejaya de 2012, estarán Ojan Begá, Oli brandy y Escian. Lendacaris Muertos estará en el Café Anchoquía de Donosti a partir de las 9 de la noche. Las entradas anticipadas, 10 euros, en taquilla, 12 euros. Nos vamos al recinto de Chocnas de Huarte en las fiestas este sábado 22 de septiembre. A partir de las 10 de la noche estarán actuando raperos de Maús, Kasu y los zopilotes Chirriaus. En el Gazeche de Araya, dentro de los actos del decimoquinto aniversario y a partir de las seis y media de la tarde y con entrada de ocho euros, estarán actuando los grupos no conforme, Rocaina y Chartu ETS, tóxico mano y Distorsión Tóxica. Nos vamos hasta el viernes 28 de septiembre, donde en el Gasteche Mai Suenea de Olasti, a partir de las 11 de la noche, estarán encima del escenario Lendacaris Muertos y la banda Josun Jon y Más. Y el viernes 12 de octubre en Atarrabia, Villaba dentro de las fiestas y dentro del Gasteguna, a partir de las 12 de la noche, estarán actuando Josun Jon y Más, Arcada Social y ZTK Rapas. Estos son los conciertos más destacados para estos eh, próximos días, el sábado 22 de septiembre ese concierto aladito al de aquí en la Peña Naitasuna de Iruña, a las 10 de la noche con sinónimo de estilo, ese concierto en el recinto de Chondas de Huarte con raperos de Maús, Casu y los Topilotes Chirriaus. Y para el próximo viernes, en el Gazteche Maizua Enea de Olasti, a las 11 el Endacaris Muertos y Yosu más y un poquito más tarde, el viernes 12 de octubre, en Atarrabia, Villaba dentro de las fiestas y dentro del Gazteguna, a partir de las 12 de la noche, ese concierto con Yosu más Arcada Social y ZTK Rap. Dejamos la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias y comenzamos con la banda navarra Kerobian, ya que la formación Kerobian... Area Realidad Supernova, gracias a los 24.650 euros aportados por sus seguidores. El proyecto incluye un compacto, un DVD documental, un libro y un mural. Con cinco trabajos discográficos a sus espaldas, siempre marcados por la originalidad y la honestidad a la hora de difundirlos y realizarlos, El pasado día 16 de abril Kerobian decidió decidió rizar el rizo y lanzarse a la aventura de intentar recaudar el dinero necesario para su próximo eh, proyecto Supernova. Se marcaron un reto considerable, ya que necesitaban que un mínimo de 750 personas confiaran en ellos y aportaran 29 euros antes del 30 de junio. Para lograrlo, desarrollaron una amplia campaña de difusión a través de las redes sociales y dieron a conocer su proyecto a través de los medios de comunicación. El resultado, todo un éxito, ya que superaron la cifra mínima prevista consiguiendo hasta la fecha la increíble suma de 24.650 euros, una cantidad increíble que ya les ha permitido grabar las canciones que integrarán su nuevo álbum que irá acompañado por un libro, un DVD documental y un trocito de un gran mural El caso es que crovia lo consiguió y ha pasado por los estudios Lorenzo Records con Aitor Ariño donde ha grabado las nuevas canciones que están en proceso de mezclas y el resto de elementos que conforman Supernova también se están desarrollando según lo previsto, que tal de tal forma que todo el conjunto verá la luz a mediados del mes de diciembre. Nos vamos con Enrique Villarreal El Drogas, ya que Charrena cambia de nombre a El Drogas. El pasado jueves 15 de el pasado jueves 13 de septiembre se celebró en el campo de fútbol de la Aldehuela de Fuénlabrada el último concierto como Charrena. El concierto fue gratuito y además tocaron Reincidentes mamaladilla y lujuria a partir de ahí la banda empezará a funcionar bajo el nombre de el drogas con un repertorio de tres horas con temas de barricada la venganza de la abuela y charrena el primer concierto será en el vivo el ep saldrá a la venta el 1 de octubre y se puede comprar con la entrada del en vivo por un euro más después se podrá conseguir en la web oficial del drogas a 3 euros. El tema Lentos Minutos es el sencillo adelanto y los primeros conciertos de presentación son el sábado 29 de septiembre en Rivas eh, Vacía Madrid en el festival que comentábamos anteriormente en vivo. El sábado 20 de octubre estarán a las 9 de la noche en Guadalajara en el espacio TIS. El sábado 27 de octubre a las 8 de la tarde en Gijón en la Sala Acapulco. El sábado 10 de noviembre a las 8 y media en Salamanca en Camelot. El sábado 17 de noviembre a las 9 de la noche en Granada en el tren. El viernes 30 de noviembre a las 9 media en Bilbo, en el Café Anchoquia. Y el sábado 15 de diciembre a partir de las 9 y media en Albacete en la Sala Baoba. Las entradas en 16 euros anticipada, 20 euros en taquilla. Si quieres el CD, 17 euros anticipada, 21 en taquilla. Las entradas se pueden conseguir en Ticket Ticket. En Ticketmaster.es En el 902 15 0025, En las FENAC en Carrefour Y en las oficinas de Alcon Viajes Y nos vamos con dos noticias tristes La primera y es que Eneco Deja Coase tras 12 años Estas son las palabras que dejó Eneco de coast A través de Facebook para despedirse Decía que han sido 12 años En este grupo al que amo 12 años increíbles e inolvidables, sin poder sacármelo de la cabeza y condicionando mi vida, mi día a día. Han ocurrido tantas cosas, más de 100 conciertos dándolo todo en el escenario, incontables olas en el local de ensayo, dándole al tarro kilómetros en la carretera, el aprendizaje continuo de las grabaciones y grandes amigos cerca. A día de hoy, sin embargo, esa influencia ha perdido fuerza en mí y no puedo cumplir con el compromiso perfecto que exige Coos. Ha sido no ha sido una decisión fácil, pero es lo mejor para el grupo. Con gran pena y a través de estas palabras os quiero pedir que el 2 de noviembre os acerquéis a la sala Totem, al que será mi último concierto de Coos. Agradeceré vuestro calor como nunca. Gracias y hasta luego Coos. Esas eran las palabras que dejó en eco de Coos a través del Facebook para despedirse después de 12 años Eh, con la banda de Berriozar Coast. Lo deja Coast y lo deja, lo deja más concretamente en Eco de Coast, no el grupo, pero sí la banda completa de Kerasi, ya que también a través de Facebook la banda Kerasi quiso dejar unas palabras a la separación de la banda. Kerasi surgió como un proyecto musical entre diferentes músicos de Navarra allá por el año 2009. Cada uno de los miembros venía de diferentes proyectos musicales y nos juntamos con la idea de experimentar y probar diferentes estilos. En estos tres años nos hemos ido conociendo y hemos compartido todo tipo de experiencias personales y musicales. Ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros y lo más importante, hemos afianzado nuestra relación de amistad. Hemos compartido frustraciones, ilusiones, dificultades, pero sobre todo muchas risas en el local de ensayo.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 La vemos lejana, por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos han que nos habéis apoyado y nos habéis seguido allá donde hemos tocado. Ha sido muy grande y una experiencia increíble. Esas eran las palabras que dejaba también que era así a través de Facebook con la disolución de la banda. Esperemos que no sea para siempre, sino sea un hasta luego. Comentarte que el próximo jueves aquí en Euskal Música haremos un programa especial, bueno una parte del programa será especial sobre la banda donde escucharemos todo el disco entremezclado con la entrevista que realizamos la temporada pasada aquí en Berriozari Ratia, en la primera temporada de Euskal Música a la vocalista de la banda Silvia Guillén. Y vamos a ir acabando las noticias de esta semana con el laboratorio de la canción vasca que llega al Gallerre el próximo sábado. Y es que en lorieta de Ken Saspi y el Power Versailles, Arantxa Irasusta, Alex Sarduy de Agatibu, el Beratarra Petit y el bersolari Amet Arzaius fundirán sus voces y personalidades en este espectáculo que pretende construir un puente en lo musical y en lo generacional. El repertorio se alimenta en su mayor parte de versiones de clásicos de la música y de la y de la literatura vasca y musical, como Joseba Serrión en día, Jacques Brel y Manol Leonard Cohen, eh, La Boa, Vitoriano Ga Grandiaga, eh Benito Larchundi, Joaof Alfonso y Manol Salvador o oh, Luis Yance Sortuko Ondirá Besteak se ha convertido en un pequeño laboratorio de experimentos que permite releer a los clásicos de la Euskal Kantagincha, canción vasca, que hacer diferentes versiones y adaptaciones. El origen de Sortuko Ondirá Besteak se remonta a la exitosa gira Sabierlete Gogoán, en memoria de Sabierlete, que en 2011 homenajeó al logrado poeta y cantante Euskal Dun. Lo dicho pues, Sortuko Ondirá Besteak se ha cita este sábado 22 en el Teatro Gallarre a partir de las 9 de la noche las entradas 25 y 33 euros Pues hasta aquí la agenda de conciertos hasta aquí las noticias más destacadas de la semana noticias tristes las de Eneco que deja coast tras 12 años y la banda Kerasi del Norte de Nazarroa Eh, que se separan noticias eh, alegres. Que novia, que va a hacer realidad Supernova gracias a los 24.650 euros aportados por sus seguidores. Que Charrena cambia de nombre a el Drogas y comienza su gira el 29 de septiembre en Rivas, Bacia Madrid, en vivo festival. Y el laboratorio de la canción vasca que llega al Teatro Gallar. Será este sábado 22. A partir de las 9 de la noche, Sortuko dirá bestiak con entradas a 25 y 33 euros. Lo dicho, dejamos la agenda de conciertos, dejamos las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos hoy. Con la banda Kerasi, con uno de los temas incluidos dentro de ese álbum titulado Ariak Apurtú. Recordarte que la semana que viene Euskal Música, dentro de su programa, hará un especial sobre esta banda, ya que escucharemos todo el disco completo entremezclado con la entrevista que realizamos la temporada pasada a la vocalista de la banda Silvia Guillén.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 sin saber nada de ellos regresan esta formación de Bilbo regresa la formación que no falte con nuevos temas dentro de este su álbum 20 conmigo, una banda de Bilbo que sorprendió y tuvo sus cuatro años dorados entre 1995 y 1999 que no falte, editó dos discos que se vendieron disparadamente bien, dieron una pasada de ¿eh? conciertos entre vítores de la gente y después de este descanso merecido descanso, 12 años sin saber nada de ellos y sin editar nada, vuelven con este, su tercer álbum, titulado 20 conmigo, lleno de temas muy pegadizos como el que has podido comprobar, el tema que abre este nuevo álbum, el tema titulado mi chamba Rigi. Otro de los temas también bailongos, como son los que te puedes encontrar dentro de este álbum, de esta banda de que no falte, es el tema Volverte a Ver desde ese nuevo álbum 20 conmigo, editado por el sello Vagabiga, regresan después de 12 años que no falten Adonos calles tú que me haces sentir, de aquellos que me hiciste ver. Hoy es el día en que te porque, porque, porque eh. ea. yo que enamorarme de ti, tuve entre mis brazos y luego te perdí. No quiero saber más de ti. Nada más de ti. Y aunque creo que soy loca por volverte a ver, loca por volver volverte a ver laca por volver laca por, por, por volver volverte a ver laca por volver laca por volver volverte a ver laca por volver laca por volver volverte a ve ya ya ya ya ya ya volver oh. Yendo de ti Voy Yendo de ti, de ti De todo lo que dices tú que me haces sentir De aquello que me hiciste ver Hoy es el día que te pregunto el porqué ¿Por qué? ¿Por qué? porque por qué, eh? ¿Por qué me engañabas si no eras feliz? Entregando tu amor me volviste a mentir No quiero saber más de ti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 vas a salir de mi vida y yo yo te olvidaré con el tiempo y oer olvidaré las mentiras con Ka Trapaste mis sueños tú tú vas a salir de mi vida y yo yo te olvidaré con el tiempo y oer olvidaré las mentiras con Ka Trapaste mis sueños ya ya ya, ya, ya, ya voy Vo huyendo de ti ya ya, ya, ya, ya, ya voy hey. Eta erradete, ese fue mi mayor drama Tenerte toda la noche y toda la mañana No puedo yo juzgarte si eres buena o eres mala Pero en ti yo pude ver una moneda de oscarra Le doy gracias a Dios porque ahora ya no está Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar ¿Cuál es el motivo de que ya no estés aquí? Te sigo mami, ven por mí تاكدا بوگين دايم بيلغي ني ندم ماكو واخ ماني ماكو واخ ني ندم ماكو ده مان ماكو ده my dear mako from up you know we here looking on in your ديتي روحي ولا عقلي يا روحي نبغك تقفي فيا انت روحي ولا تجي بيو يا حبيبتي قلبي مغروب جابوا سطوة يوم بعد يوم شوفي حالي يقف مضيوع وزدلك نقاسي الهم Nunca por volver, nunca por volver, volverte a ver. Nunca por volver, nunca por volver, volverte a ver. por volver, nunca por volver, volverte a ver. Nunca por volver, nunca por volver, volverte a Lo dicho después de 12 años, regresa la formación que no falte no todos los, sus componentes, sino regresan dos de ellos, más concretamente José Boz y Guitarra y Asier Bajo, acompañados por Casta La Guitarra, por Diosu a los teclados, por Oscar a la batería y por Ali y a Alasne, A los coros, ahí está, el regreso esperado de esta formación, de que no falte, con ese nuevo álbum discográfico titulado más concretamente Vente conmigo y con temas como los que acabamos de escuchar, el tema que abría el álbum, Misamba Riki, o esto que acabas de escuchar, volverte a ver sexto corte del álbum. Y de Bilbo nos volvemos a berriozar, nos vamos con una formación que antes se llamaba Anorexia y que ahora se hacen llamar NXC. 10 temas te puedes encontrar dentro de este su primer larga duración, junto con el Gringo Records, que son los que han editado este trabajo discográfico, te puedes encontrar temas como este, S-Nice. Es estaba, sí señor, la música de esta formación de NX, con ese tema titulado Es Nice, una banda compuesta más concretamente te lo cuento por eh, Itchi a las voces también está por ahí Carlos a las guitarras, también tenemos a Heavy a las otras guitarras a Pedro al bajo y a Pitu a la batería, esa es eh, la gente que compone Lo que es este nuevo proyecto musical después de Anorexia, este proyecto musical llamado NX. Nosotros que seguimos repasando más temas de este su nuevo trabajo discográfico y nos vamos a disfrutar de lo que es el quinto corte del álbum. Nos vamos a disfrutar del tema titulado más concretamente Esin Esan. Togura kin Sato Soyuka Togura Diez temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este primer larga duración para esta formación, para NX, para lo que antes era Anorexia. Diez temas, todos ellos en euskera, entre los que hemos escuchado, Es Nice y el tema Es Inesan. También te puedes encontrar temas como Putakumeak, temas como Teo Eta Otsua o, por ejemplo, el tema que abre el álbum, el tema titulado Es con la colaboración indiscutible del, gringos, del Gringo Discos. Ahí está, lo nuevo para esta banda de Berriozar, para NX. Y de NX nos vamos con otra banda también de Berriozar, nos vamos con una formación que lleva ya bastante en, el, en esto de la música, en el panorama musical, con segundo trabajo discográfico bajo a sus espaldas. Agua y Barro nos presentan 12 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar, el tercer corte del álbum, el tema La Madriguera. Hablamos de los Bocanada. La formación, eh, la formación bocanada, que siguen de gira. Y dentro de poquito vuelven a los escenarios para pues compartir con toda la gente lo que van a ser las cuatro últimas fechas de esta gira de este nuevo álbum titulado Agua y Barro. Serán el 19 de octubre en la Sala Ovella Negra de Barcelona, También estarán el 20 de octubre en la Sala Rock City de Valencia, el 3 de noviembre estarán aquí en Iruña, más concretamente en la Sala El Bafle y cerrarán la gira el día 9 de noviembre en la Sala Boite de Madrid. Esas son las eh, cuatro últimas eh, fechas. ...de gira del nuevo trabajo discográfico de Boca Nada... Eh, ...más concretamente titulado Agua y Barro. Lo dicho, el día 9 de... ...el día 3, perdón, de noviembre... Los encontraremos en Iruña En la Sala El Bafle Así que ya lo sabes, ya puedes ir cogiendo Tus entradas para disfrutar Y para saborear de este último Concierto de la gira De este segundo trabajo discográfico Para esta formación, para la gente de Berriozar, Boca, nada más concretamente Para Martín Romero a la voz, para Juanito Lorente A la guitarra eléctrica y acústica Para Abel Martín a la guitarra eléctrica Para Raúl Lerín Charly al bajo eléctrico Y para Pepo a la batería Y a los coros, nos quedamos con otro de los temas Si antes escuchábamos el tema La madriguera, tercer corte del álbum Ahora nos quedamos con el décimo Corte del álbum, el tema Que corra el aire Ya no me importa Tener que deshacerme de todo De las mirillas que habitan los ojos Que nunca me quisieron mirar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 No podía faltar en esta primera en este primer programa de esta nueva temporada de Euskal Música La música de esta formación, de esta gran banda Que lleva ya un montón, un montón de años en esto del panorama musical De la música que se realiza en Euskal Herria Como son ellos, como son la banda de Eibar sutagar con este nuevo álbum Ametsak Pilatzen y con temas como este Pistía segundo corte del álbum. Lo dicho, regresan con grandes temas, regresan con temas contundentes, con temas cañeros y con eh, letras que Desde el primer trabajo discográfico J que en el año 1991 Saben lo que dicen y de qué van Ahí están temas como Egan Echayen y Chak Materia Utsanais O el tema Amechak Pilachen Tema que da título al álbum Entre otros en este nuevo álbum para esta banda Para Sutagar Editado por ellos mismos por su propio sello J que Ekoispenak Vamos a escuchar otro de los temas Incluidos dentro del álbum Ya casi casi las dos horas se nos están pasando Y por supuesto este primer programa de buscar Música de esta nueva temporada se nos está haciendo corto porque hemos escuchado un montón, un montón de grupos un montón de temas que luego te recordaré, pero antes nos quedamos con otro de los temas incluidos en dentro de este álbum de los Sudakar, el tema Bici Música La música de esta formación de Ibar, vamos a ir terminando lo que es el programa por hoy, el primer programa de Euskal Música en esta nueva temporada a través de las ondas del 100.8 a través de Berriozar y Ratia y ya sabes que también nos puedes sintonizar a través de Euskiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio y en esta segunda temporada nos puedes eh, también sintonizar a través de internet en musicaensión.blogspot.com el blog de la radio pinchando en el logotipo del programa. Hemos escuchado a Esian, a Barricada, a Eraso, a ETS, a Leiotican y a Dickers. Os hemos dado la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. También hemos escuchado a Que No Falte, a NX, a Boca Nada y estos últimos minutos del programa a la banda Sutacarra. Y nos vamos con la música de ETS, nos vamos con la música pachanguera, nos vamos con la música divertida, nos vamos con ellos, con ETS y con el tema que abre el álbum ¿Dónde estás? Te quedas con el informativo, las noticias más destacadas del día, con John y el repaso, lo dicho, a las noticias más destacadas del día en Euskera. La programación ya sabes que continúa en Berrioza y Ratia, en el 100.8, mañana a partir de las 6 de la tarde, nuevo programa dedicado al metal en todas sus vertientes a partir de las 6 de la tarde. Y nada más, que sigue la programación aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la noche, lo dicho, con ese especial Akerashi que nos dejan, que nos abandonan y que, bueno, pues es una pena y aquí Euskal Musical les va a hacer un homenaje escuchando la entrevista que realizamos a la vocalista de la banda Silvia Guillén en la temporada pasada y también... Escuchando el disco completo de la banda. Lo dicho, será el próximo jueves. Hasta entonces, agur. ¿Etanto pasa? los impuestos